Seguimos en la mañana, Kermeser, haciendo periodismo turno mañana. Vamos a charlar ahora unos minutos con el diputado provincial de la UCR, Marcos Cuelle. Marcos Pali Cucharini y Lautaro Ventiveña te saludan. ¿Cómo andás? Un buen día, ¿cómo se va? comandante? Bien. bien. Bueno, Marcos, eh, hablar un poquito de lo que pasó ayer en la sesión. Eh, finalmente, eh, el bloque de la UCR se abstuvo eh, de votar eh, el pliego de Martín Maskin como síndico ¿Sí? de Pampetrol. Eh, Contanos la decisión que tomaron de por qué la abstención. A ver. Bueno, mira, en principio, si alguien eh, busca las leyes que están vinculadas a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, uh -huh. en la parte que habla de las direcciones y las sindicaturas, se va a dar cuenta que eh, las redacciones eh, tienen eh, una ambigüedad eh, que. Permitiría, si se quiere, tener más de una interpretación sobre cuál es la forma de decidir de quién corresponde por parte de las minorías parlamentarias ocupar un cargo de representación de las sociedades. Indefectiblemente, después de haber analizado tanto la ley de la fiduciaria SAPEM como el Pamplitón, pienso que. Marco, Marco, eh, eh, se escucha todo cortado. Eh, no sé. A ver, ¿sí me, a ver si escuchas ahí. Ahora mejor. Ahora sí, a ver. Ahora. No, te decía que eh, después de haber analizado los textos normativos, eh, advertíamos que eh, cualquier decisión que tomáramos. Podría significar, eh, la, mm, por lo menos la vulneración de, eh, digo, si votamos por de una u otra de las propuestas, es decir, por la negativa o por la afirmativa, entendíamos que podíamos afectar los derechos de alguna de las minorías parlamentarias sin virtud de esta ambigüedad que tienen los, los textos normativos. Eh, por eso inicialmente nosotros pedimos públicamente y pedimos en la comisión una acción declarativa de certeza, queríamos que la justicia intervenga y dirima esta cuestión entre la interpretación del poder ejecutivo y la interpretación que hacían eh, el poder legislativo a través de, de los bloques parlamentarios. Mm. Esto no, no tuvo eh, eco, no, no se pudo avanzar en este sentido eh, y entendíamos en, en el respeto que se merecen eh, las minorías parlamentarias que eh, no era eh, factible avanzar eh, tanto por la positiva como por la negativa, sino que eh, teníamos que en este caso abstenernos eh, a mm, solicitud que le hicimos en labor parlamentaria y fue aceptada tanto por, por el vicegobernador como por el presidente del bloque del Frescupa y como la eh, primera eh, presidenta de la Cámara, la diputada mayoral, la necesidad de eh, corregir el, el texto el de las normas para que a futuro no se vuelvan a, a producir estos inconvenientes y que haya certeza sobre qué es lo que se pretende eh, decir a la hora de quién ocupa los espacios de, rep de representación dentro de las sociedades en nombre de las minorías parlamentarias. Mm. Eh, así que bueno, digo, en, en, después de, de haber eh, escuchado... Eh, no solamente las opiniones eh, que pueden tener diferentes actores, tanto políticos como sociales, sobre, sobre lo que se interpreta la norma, nosotros decidimos, eh, sin eh, poner en, en consideración los nombres que estaban en danza, eh, abstenernos de esta eh, votación. Eh, la discusión es si, si las minorías eh, la integran los votos que obtienen los partidos, eh, o las listas en realidad, o eh, los bloques que se conforman en la legislatura. Sí, a ver, esa es, ese es el, la síntesis, está bien, me parece mm. que es así, digo, a ver, eh, la expresión es bastante, yo te decía, bastante confusa, ¿por qué? Porque habla de los, bo, de los bloques mm. eh, surgidos del sufragio popular, parecería que sería la foto de corte del día de las elecciones, sí. ahora, no nos cabe ninguna duda que atrás de cada diputado o diputada hay votos, eh, mm. hasta el último, hasta el número 30, tiene votos atrás de él y representa el sufragio popular, mm. sería... Una cuestión poco considerada, no entender que eh, todos los que están ocupando una banca eh, es porque eh, representan el sufragio popular. Ahora, esa, esa mezcolanza entre bloques y sufragio popular, digo, los bloques es una expresión netamente legislativa. Eh, la conformación obedece a acuerdos, obedece a, a decisiones eh, en, el, en el seno de la Cámara de Diputados. Entonces, eh, indudablemente, esa redacción eh, podría... Eh, Avalar tanto las, las dos posiciones que tuvo, se si quiere... El, y la, en realidad las avaló, porque el, la gestión anterior la, interpretó de otra es, forma. Sí, correcto, sí, correcto, <risa> yo lo que correcto. digo es que va a seguir siendo vago esto, se va sí. a volver a dar esta discusión dentro de, segura, cuatro, sí, dentro de cuatro años. años. Sí. O no, sea, no se aclara lo, el tema. Yo los lo corrijo, dentro de dos años, porque eh, dos años duran los, los ah, directores mirá. cínicos, entonces por eso es que nosotros eh, queríamos que tomaran este compromiso las autoridades, eh, del, principalmente del bloque... Eh, mayoritario para cambiar la normativa. Es, es imperioso traer claridad, certeza y no eh, ponernos a discutir estas cuestiones porque en definitiva que las minorías participen es un enriquecimiento a la institucionalidad de, de las empresas estratégicas de la provincia. Entonces me parece que eh, es necesario abordar esto eh, a la brevedad para eh, que no se vuelva a ocurrir en lo que queda de este periodo ni a futuro. Bueno. Eh, Marcos, y de las declaraciones que hizo y que viene haciendo la diputada Sandra Fonseca que habla de corrupción institucional eh, ¿qué, ¿qué reflexión? Bueno, la, la verdad que eh, fue eh, bastante duro para nosotros escucharlo en el recinto eh, todos los legisladores y legisladoras que opinaron le, rec, le reclamaron esto a la, a la diputada, nos parece que Primero que hablar de corrupción es tener conocimiento de un delito. Si uno como funcionario público tiene conocimiento de un delito, tiene que acudir a la justicia eh, y hacer la denuncia correspondiente. Eh, me parece que no nos merecemos eh, que se eh, nos eh, invilgue este mote eh, porque indudablemente todos hemos obrado con la mayor, eh, intelectual, eh, con, con la mayor esfuerzo intelectual posible para, para poder eh, tomar estas decisiones. Eh, y por supuesto que eh, en el medio tallan los acuerdos políticos, que también son propios del de, seno de, de, la, de la Cámara nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero eh, más allá de eso, eh, esas expresiones, usó varias expresiones, no solamente corrupción, usó la expresión fraude, usó eh, la, varias expresiones que denotan delitos y me parece que eh, ante ese conocimiento que tiene, que la verdad, eh, personal lo, lo desconozco, debería acudir a la justicia Y, y llevarlo, por supuesto. Digo, no, nadie quiere que se salpique una institución tan importante de, de la República y de la democracia como es la, de la Cámara de Diputados. Eh, eh, a, sí. Sí, sí, sí, Marcos. No, no, era eso nada más, esa aclaración. nos parece que no correspondía, más allá de que defendió con vehemencia la posición que ella defendía, uh -huh. que consideraba que le correspondía el eh, la representación a la comunidad organizada, eh, las expresiones vertidas hacia el resto de sus pares eh, nos pareció que eh, no se correspondía con, con, con esta Cámara. Sí, recibió el repudio de todos ahí, de todos los presentes, por lo menos. Sí, sí. Eh. Por los, menos que los, pidieron, los que pidieron la palabra. Este, exactamente. Sí. Sí, sí. eh, Marcos, queríamos consultarte también sobre uno de los temas de la semana y son estas declaraciones que realizó el expresidente Eduardo Dualde, que pronosticó un golpe de Estado, puso en duda las elecciones de medio término que deberán celebrarse el próximo año. Algo también, un eh, pensamiento, una línea de pensamiento a la que se acopló Ernesto Sanz, que dijo, o se preguntó, ¿cuánto tiempo demora esto en explotar? ¿Qué pensás vos al respecto? Mirá, me parece, y ayer la Cámara también hizo eh, un un tiempo para tratar esta este tema. Hubo tres proyectos eh presentados tanto por el FREJUPA como por eh propuesta federal y por la Unión Cívica Radical en la cual eh manifestaban eh su rechazo a las expresiones del expresidente, un hombre que eh la democracia le ha dado todo, eh, no puede tener eh estas expresiones eh que tienden a la destabilización de los gobiernos eh nos parece que eh No, no se condicen con, con, con, con los tiempos en los que estamos viviendo y la verdad que eh, traen incertidumbre y traen eh, eh, preocupación, eh, sobre todo porque nosotros tenemos que honrar la democracia que tenemos, tenemos que garantizarla eh, y tenemos que hacer los esfuerzos por consolidarla. Eh, yo recuerdo las expresiones de, de Alfonsín que eh, vaticinaba 100 años de democracia. Bueno, estamos en los primeros... Eh, pasos, y por supuesto que, que a veces es, es difícil porque nos, eh, la, la, la, la división que tenemos eh, no es reciente, es una, una división histórica que, que tenemos los argentinos eh, y argentinas y me parece que eh, la, la forma de salvarla es trabajar sobre las coincidencias útiles, sobre las necesidades del país y no traer estos fantasmas que eh, indudablemente los haga el que nos haga eh, no, no, no contribuyen a la, a la convivencia democrática, no, no contribuyen a la consolidación eh, de, de la democracia y del país y me parece que eh, tienen que ser rechazadas eh, por cualquiera. Y yo celebro que el diputado Beldaño haya tenido la voz, eh, en este tema porque también demuestra una coherencia por su parte, eh, porque lo recuerdo cuando juntos marchábamos, eh, por la educación en los 90, eh, en contra del Menemato y, y hoy lo veo que, por más que haya sido un hombre de sus pilas del Partido Judicialista, eh, sepa marcar la diferencia de lo que está mal y hacerlo saber de que efectivamente esto no contribuye a, a, a mejorar las cosas ni eh, a consolidar el, el, la democracia en el país. Bien, más que por Duarte te preguntaba yo por Sanz, digo... Claro, es no, está de... en el mismo sentido, está en el mismo sentido, me parece que esas expresiones no contribuyen a la, a la, a la, a la, a la consolidación de la democracia. Eh, Lautaro o Palo, no sé quién, quién me preguntaba. Lautaro. Eh, bien, Marcos, gracias. Eh, no sé si quedó algo que quieras decirnos, si no, gracias por estos minutos como siempre. No, no, yo le agradezco a ustedes, por supuesto, como siempre, el tiempo que, que nos dan para poder eh, traer alguna declaración. Eh, y bueno, eh, un saludo a toda su audiencia y que continúen bien la mañana. Bueno, eh, muchas gracias y igualmente, Marcos. Dale, hasta luego. Eh, Marcos Cuelle, el diputado provincial de la UCR. 9.26 minutos. ¡Vamos, vamos!